Eh, sabe que destacamos de la campaña Jaramillo, que eso le da mucha imagen, no llega con mucha gente porque lo que hizo fue, no invitó a la comunidad, no fue una invitación abierta, simplemente concentró todo su equipo de campaña, uno que otro líder, todos uniformados con el chaleco oficial de campaña, Andrés Jaramillo, alcalde, me pareció diferente, y llegó a la registraduría, esperó, porque cuando él llegó y entra, pues estaba escribiendo Salda Riega, espero que Saldaríaga cumpliera todo el proceso de inscripción y ahí sí Andrés Jaramillo pues entró también con su programa de gobierno muy bien anillado muy bien presentado y ya se inscribió ¿Qué dijo Andrés Jaramillo? Frente a la inscripción ¿Qué impresiones luego de ser ya candidato oficial ante los ochunos? Bueno la verdad muy contento y muy feliz porque aquí sí verdaderamente estamos Se cumple el gran proceso de la inscripción a la candidatura. Van a venir tres años de mucho trabajo, de mucha propuesta, de mucho recorrer, pero estamos muy contentos y muy felices de, de ver que verdaderamente en Soacha podemos hacer una política diferente, honesta, transparente, sin mermelada y sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Pues Jaramillo siempre desde el comienzo le ha apostado a eso, Alejandro, a hacer una política honesta. Eso también hay que reconocerlo y hay que destacarlo porque es un hombre que promulga la fe, pero en todo lado también él dice que lo que se debe lo que debe hacer un político es actuar con transparencia y con honestidad. Siempre ha vendido, digamos, el tema, el tema de, de, de, de una política limpia y lo que nos dice es que en Soacha pues sí se puede hacer política limpia, no necesariamente con marrullas. Mire, Alejandro, que lo vimos muy cercano a su señora esposa, Andrés Jaramillo, siempre estuvo ahí con su señora esposa, siempre lo acompañó tanto en la misma sede de él, como en la sede ya de la registraduría cuando se inscribió, y bueno, lo que ya mencioné, llegó con sus amigos. Jaramillo invita a la gente a que consulte sus cinco pilares directos de gobierno en la página de él, si no estoy mal, es www.andresjaramilloalcalde.com Pues aquí está la invitación del candidato al Centro Democrático Andrés Jaramillo La pueden encontrar en www.andresjaramilloalcalde.com Pueden encontrar allí los cinco pilares para el municipio de Soacha pero lo mejor de todo es que nosotros podamos irnos eh, muy contentos pero a la vez eh, con mucha satisfacción y salir a recorrer la comunidad y dejar estas propuestas casa a casa, puerta a puerta, donde nosotros podamos ir a donde la gente nos deje entrar. Allí nosotros vamos a dar nuestras alternativas de que mejor que nosotros aquí un plan de gobierno que radicamos, que lo construí, que lo venimos construyendo desde hace cerca de 10 meses, hoy hace un año que renuncié al consejo y ahora hoy con una gran expectativa de iniciar un nuevo comiso para Suacha. Y 10 meses prácticamente construyendo un plan de gobierno, plan de gobierno que radicamos con 34 folios y un plan de gobierno que está ajustado a la realidad del municipio de Soacha. Es importante que la comunidad sepa que todo candidato cuando se inscribe tiene un plan de gobierno. Invito a la comunidad para que el, el mi plan de gobierno, para que lo esté mirando, para que lo esté revisando y que desde ahí se puedan dar cuenta cómo es que nosotros queremos podemos proponerle un nuevo comienzo para suacha así que muy felices y muy contentos de de este gran paso que nosotros hemos dado el día de hoy. Bueno, un nuevo comienzo para Soacha, dice Jaramillo, don Alejandro, porque lo que él dice es que va a manifestar, va a enfrentar estos tres meses escasos tres meses, además, con mucha responsabilidad, con presencia en los sectores, y no lo dudo, Alejandro, Jaramillo es de los que ese no le interesa, y este casa a casa es a golpear, a hablar con la gente, a vender su propuesta de gobierno, su iniciativa. Creo que es un nombre de trabajo, Alejandro. Eh sí, si sabe lo que más me gusta de la campaña de Jaramillo, sí, no hija. habla mal de nadie. No, no, hay que aplaudir que es Jaramillo, no, Jaramillo no mire todos los agravios que recibió. Y esa partecita no la no la sacamos al aire, pero sí voy a permitir leer textualmente, además la page, usted se encuentra la noticia completa y toda la galería fotográfica, si quiere ver lo que pasó en fotos pues entren a www.periodismopublico.com en nuestro portal de noticias de noticiasdeperiodismopublico.com ahí está los detalles, tanto en texto como en fotografía de cada una de las campañas pero volviendo al tema de Jaramillo, sí mire tanto agravio que recibió cuando ganó la consulta Alejandro, cuando Jaramillo ganó la consulta y el hombre nunca respondió con agresiones, con palabras oeses, para nada se movió obviamente pero ¿sabe qué dijo? porque le hicimos la pregunta también que qué, ¿qué piensa? del tema de la doble militancia, que lo acusaron que lo señalaron, que ya le quitaban el aval, que no se lo daban y calladito, calladito le dieron el aval y calladito, calladito se inscribió y es candidato oficial del Centro Democrático. Voy a leer lo que él dijo, ahí está en periodismo público, dijo, abro comillas, pienso que toda esta clase de inconvenientes lo que hace es fortalecer mucho más a la campaña y darle mucha más fuerza y ante todo honestidad y cero gravios. Creo que eso hay que aplaudírselo, Alejo Jaramillo.